para recibir su recompensa en la otra vida pero no la desearán jamás debido a las malas acciones que han cometido y alá conoce bien a los injustos diles oh muhammad la muerte de la que huyen los alcanzará sin duda alguna después serán devueltos al conocedor absoluto del ghaib y de lo manifiesto